Buen día, Pali. Buen día a la audiencia de Radio Carmes. Eh, Diego, eh, ¿qué opinas de, de la segmentación esta de, de, de subsidios para las tarifas de gas y electricidad? Eh, bueno, y, y después te pregunto por el tema de, de lo que está haciendo el gobierno provincial para dar una mano eh, para que el usuario y usuaria eh, aquí de la provincia de La Pampa se registre eh, en este registro. A ver, lo, lo que pienso es lo que se ha venido planteando desde hace muchos años, que que era necesario una segmentación, eh, y que aquellos que tienen más altos ingresos eh, paguen la tarifa como corresponde, y aquellos que tienen menos este, nivel de ingreso el Estado este subsidie ese consumo. Me parece que va con un principio de equidad social que lo compartimos este filosóficamente, de esto de que, que el Estado tiene que estar presente para aquellos que que más necesitan. Y aquellos que tienen un nivel más alto de ingresos, que pueden pagar una tarifa en plenitud, pasan a pagar lo que corresponde. Bien. Y, y sobre la forma que se está haciendo, eh, eh, bien, bien, bien, si bien está arrancando esto, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión tenés? Eh, no, a ver, la forma, la forma que nos han, nos han puesto, la verdad que... Siempre, a ver, cuando se arma algún programa o algo, mirándolo de afuera, se, se piensa que, que se podría haber hecho de otra manera. Mm. Nosotros este, tomamos esta esto que lanzó el Gobierno Nacional, de esta, de esta inscripción a través del RAS, del Registro de Acceso a los Subsidios, mm. y bueno, lo estamos acompañando y por eso hemos planteado y generado este marcos de encuentro con, con los municipios y las áreas sociales, ...y con todos aquellos que desde de los lugares que les toca pueden colaborar con, con la población para, para facilitarle la inscripción Bien. De, eh, de qué for es, los sí. no no de qué forma lo están haciendo esto de, de dar una mano para que la gente se pueda inscribir A ver, nosotros el, veníamos mirando el, lo que era el decreto de, de la segmentación de subsidios uh -huh. digamos para, para poder tratar de entenderlo también pues no es el área del ministerio la, la que maneja el área energética pero bueno, tratando de interpretar qué era lo que se iba a hacer. El viernes recién pudimos acceder a media mañana a, a este registro para poder ver qué era lo que estaba pidiendo, solicitando, y el lunes hicimos la reunión con los intendentes para, para compartir con ellos la información que nosotros teníamos, tanto de, de, del, del decreto y de la normativa, y lo que les compartimos fue todo el tema de, el, de la información que se iba a requerir para hacer la inscripción. Entendiendo que, que no era compleja la este, el trámite de inscripción, sí era un poco largo y sí lo que se requiere es tener acceso a ciertas tecnologías y algún manejo básico de de, de, de, de, la, de la computadora o de la información para poder completar estos formularios. Pues por eso nosotros ya teníamos antecedentes con, con, el gobierno, con los gobiernos municipales y locales de que fue todo el acompañamiento que se hizo en plena pandemia de la inscripción al IFE este como si también los municipios hicieron todos unos operativos para hacer los este, censos digitales, facilitándole a la población que quería hacerlo previamente este, a algún lugar. Por lo cual no fue algo nuevo, sino que fue algo este, de, de complementación. De hecho, el fin de semana ya había organismos este, que estuvieron facilitando la inscripción. A partir del lunes o martes ya había municipios que estaban trabajando en toda la facilitación para, para los vecinos y vecinas de las distintas localidades. Ayer salieron ya en medios también, este, como la Municipalidad de Santa Rosa y otros municipios, este, cómo se va a acompañar este, la inscripción desde los distintos barrios. En esto de cómo lo van a hacer, bueno, nosotros en esto, fue lo que hablamos un poco con los, con los intendentes e intendentas, de entender las particularidades que tienen cada uno de nuestras localidades. Nosotros tenemos... 43 localidades en la provincia que tienen menos de 1.000 habitantes, por lo cual el trabajo seguramente es más casa por casa, y después mm. en, la, en los municipios más grandes habrá lugares que están más centralizados para que se puedan hacer la información, este volcar esa información, y, y en algunos casos se descentraliza y se toma más cerca de los barrios para que la gente no tenga que trasladar. Mm. Bien. Eh, Diego, ¿y cómo está funcionando? ¿Tenés información? ¿Te han transmitido algo de, de cómo viene la asistencia eh, para la inscripción? mira la información es que ayer había este, gente haciendo cola en los distintos lugares donde había inscripción, tanto uh -huh. en cooperativa cooperativas, municipios. Uh -huh. eh, de hecho, tengo también información de algunas instituciones intermedias que han abierto sus puertas para facilitar el, el acceso, grupo, de ver, este, en algunas localidades, hasta, hasta los partidos políticos se han puesto a, a, a colaborar con la inscripción. Eh, entiendo que por ahí es acotado el tiempo, pero bueno, ahí sí. el, el 27 al, al 31 abre una ventana para que ellos que no se pudieron inscribir con esa predeterminación de documento puedan este, hacerlo, que seguramente iba a haber más tiempo y la información ya debe haber llegado. Nosotros no tenemos información, Pali, de, de cuántos se han inscrito y todo, porque no, no es un registro que nosotros manejemos. Claro. Eh, pero bueno, es un poco la, la, la foto del día a día de la concurrencia de los vecinos y vecinas a los distintos espacios donde donde hay la posibilidad de inscribirse. De hecho, sí. ayer este, se en los medios que hasta el banco había abierto las puertas para facilitar el acceso a la institución Claro. Eh, sí, hablando esto de los números, ayer el Gobierno Nacional distribuyó alguna cifra eh, que involucra la provincia de La Pampa, diciendo que hasta las 10 de la mañana de ayer eh, se habían inscripto más de 10.000 hogares pampeanos. Eh, sí, y, lo leíste. Lo leíste. Y, y viste que eh, apenas casi menos del 5% corresponden a la tarifa 1 de ingresos altos, que son los que van a ir perdiendo gradualmente los subsidios. Sí. Eh, ¿Es más o menos eso lo, lo que ha planteado el Gobierno Nacional, de que sea ese porcentaje, o no? se ¿Dio la casualidad que justo acá en la provincia eh, se montó ese ese no, número? Yo, ver, yo no, yo no tengo información, ah. porque eso lo maneja el área de energía claro. a nivel nacional. Uh. Eh, nosotros en esto, es más, más pensando en la gente que lo hemos involucrado, que estamos por ahí con los municipios este, quienes estamos habituados por ahí a, a estar en contacto directo y pensando en eso, en facilitarles la inscripción para que no pierdan el subsidio. Mm, bien eh, La verdad que lo que estaba establecido y lo que uno leía en los medios, se presupone que el 10% de lo que hoy están beneficiados con, con el subsidio de la energía es sean quien progresivamente eh, lo vayan perdiendo. Ah, mira bien. Ver, eso, si hablamos un 5%, estaría faltando. Mm. De todos modos, a ver, eh, ayer este lo hablaba también en mi casa, me preguntaba, en este, todos deben inscribirse, lo que no significa que sea obligatorio para todos, porque aquel que no se inscriba va a perder el, el, el beneficio, pero todos pueden inscribirse para, para poder determinar en qué segmento está. Claro. De hecho por eso digo hay cosas que a veces parecen que son fáciles pero tienen alguna cuestión eh, sobre todo en algún sector por ejemplo te pide un mail no todo el mundo tiene un mail mm. entonces en esto es el acompañamiento para poder generar incluso hasta una cuenta de mail o poder pedir la referencia. Una vez que vos te vas inscribiendo eh, a eso iba el mail cuando te vas inscribiendo generas todo el formulario de inscripción, Te, la, el, el propio sistema te devuelve al mail la constancia de la inscripción y de acuerdo, que es una declaración jurada de ese formulario, sí. de acuerdo a lo que vos declaraste, te pone que provisoriamente eh, estás en el segmento de ingresos bajos, de ingresos medios o de ingresos altos, o de segmentación alta. Sí. Eh, eso seguramente tiene un carácter de provisorio, la clara bien la devolución del sistema, seguramente en unos días va a llegar una nueva información si te confirman la pertenencia a la segmentación o te recalifican de acuerdo a los ingresos que tenga detectado el Gobierno Nacional. De acuerdo la segmentación, si recordamos, tiene que ver con niveles de ingresos de grupos familiares. sí Los, los ingresos altos es de los 350.000 pesos para arriba, ingresos medios... Eh, a partir, hasta los entre los 100 y los 150 y los perdón y los 350 y de 100.000 pesos para abajo, estoy hablando en números redondos. Sí. Eh, son segmentos bajos. Bien. Eso siempre teniendo en cuenta el grupo familiar con, con ingresos mayores de 18 años. Bien. Eh, Diego, aprovecho y te consulto con el tema de la inflación, la crisis económica. Eh, ¿Hay más demanda de parte de municipios, bueno, de organismos de ayuda por parte del de Ministerio? A ver, nosotros más allá de... de, de indudablemente la inflación eh, se golpea sí. y se siente, porque aparte principalmente siempre golpea a los sectores este, más vulnerables, porque va directamente a lo que tiene que ver con, con el consumo más importante que tiene que ver con alimentos. Mm. Nosotros ahí hace ya tres meses, entendiendo eh, que veíamos que iba esto complejizándose, el gobernador eh, nos dio la orden de empezar a reforzar lo que fue la tarjeta social pampeana. Sí. Eh, eh, nosotros tenemos 22.000 beneficiarios de tarjeta social, 12.000 de esos 22.000 tienen tarjeta alimentar, Y lo que nosotros hicimos fue, aquellos que no tienen tarjeta alimentar, fue reforzarle los ingresos eh, para poder acompañarlo con la compra de alimentos a, a esos sectores más vulnerables que están que son los que tenemos registrados en el Pilken y fue lo que denominamos un refuerzo eh, alimentario extraordinario eh, que va a tener un plazo de duración. O lo que venimos manteniendo, entendemos que la situación no ha modificado y que hay que acompañar a los sectores más vulnerables. Y después acompañan a los municipios con con aporte eh, de hecho si hay este, solicitudes de altas de tarjetas sociales porque la situación social detectada por el municipio va modificando se van dando de altas eso sin, sin demora este a efecto de poder ir dando este, mayor respuesta después a ver hay situaciones que, que, que son son complicadas hoy yo creo que digamos la situación social más allá de su complejidad tiene un problema Este, que la inflación es lo que golpea y es lo que este genera, digamos, el, el, el problema de ingresos, porque hoy hasta un asalariado tiene complejizada su situación con respecto al tema de ingresos y, y costos de lo que vive, cuesta vivir. Eh, entonces, digo, la, la situación, indudablemente, va tomando ribetes de complejidad, este, y lo que estamos tratando desde de siempre acompañar, articulando con los distintos municipios, que son quienes están en contacto más directo Este, con la población y nosotros generando instrumentos y herramientas para, para poder hacer esos acompañamientos. Bien, digo no te sacamos más tiempo, sabemos que viajás al interior ahora. Bueno, eh, gracias, Pales, te mando pero... un abrazo y saludos a toda la audiencia.